Estamos aquí en el 2 de enero.、Ajá. Estamos para. A ver, le cuento. Aquí se lleva adelante un bachillerato popular y en principio han comenzado con una jornada de limpieza en este lugar y estamos aquí con Carolina Cardoso para que nos cuente cómo va esta jornada de limpieza. Carolina, buen día. Hola, buen día. Bien, acá estamos con varios compañeros. Ahora justo en un cambio de turno porque vamos a estar hasta las 6 de la tarde. Así que en cualquier momento que puedan acercarse, los vamos a estar esperando.、Eh, traigan ganas de trabajar y palear. Y bueno, acá estamos acondicionando el espacio para poder trabajar. A partir del 5 de abril tenemos pensado iniciar las clases. Así que bueno, nos tocó una jornada de limpieza. Carolina, nos decías que empiezan, ya tienen fecha para el inicio de este bachillerato popular.、Eh, bueno, ¿cómo han realizado las inscripciones y demás? Aún estamos inscribiendo, inclusive hasta el 31 de marzo, la semana que viene, en, de, de 10 a 12, de 16 a 18, de 18 a 20, vamos a estar recorriendo los barrios con planillas y varios compañeros para inscribir. Y bueno, por el momento estamos acondicionando el espacio,、eh, trabajando en un convenio con la SRN 19 para ver si podemos empezar las clases ahí. Eh, Carolina, ¿qué requisitos hay para aquellos que quieran formar parte del Balsicetat? Tienen que tener、eh, formación primaria, algún certificado de eso, fotocopia fotocopia de DNI y ser mayores de 18 años. Bueno, ¿Y cómo, cómo están llevando adelante aquí esta jornada de limpieza, teniendo en cuenta, bueno, en principio, el contexto de pandemia y demás? Sí. Bueno, lo bueno es que al s e r un espacio abierto estamos todos bastante separados, cumpliendo con el distanciamiento. Y、eh, por suerte somos bastantes compañeros, así que nos, nos dividimos los trabajos de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. vamos a estar. Carolina, ¿qué, qué nos podés decir de, de este lugar? ¿Y qué nos podés decir específicamente de los bachilleratos populares? Porque hay gente que no sabe qué, qué es un bachillerato popular. Bueno, un bachillerato popular, más que n a d a está orientado. A las personas que、eh, bueno, quieran estudiar y terminar sus estudios secundarios, el horario normalmente los lo de los bachilleratos es a partir de, de la tarde hasta la noche. El nuestro funciona de lunes a jueves, de 18 a 22 horas. Y bueno, los bachilleratos populares tienen、eh, esto de que acerca a la gente que no puede terminar sus estudios por diferentes cuestiones y、eh, se acercan a estos. A este proyecto pedagógico que es diferente a los demás. Bien, perfecto. Carolina, te agradecemos. Bueno, muchas gracias. Los esperamos. La palabra entonces de Carolina Cardoso, una vecina de aquí, parte de este bachillerato popular. Están realizando una jornada de limpieza aquí en este lugar. Han comenzado tempranito y continuarán hasta las 18 horas.